Onda Latina. Com. Es. Onda Latina. Com. Es. Anímate a visitarnos. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición, este especial de Mar Spyro en Vigilante. 120 minutos con recorriendo todas las canciones interpretadas o compuestas por el amigo Mar Spyro en esta edición especial de tu programa de a Hor y Huescos Vigilante. Temas que habéis elegido vosotros mismos. Por Facebook, la mayoría de ellos, algunos pues bueno los hemos、eh, incluido nosotros, pero gran parte de los que se han elegido se pondrán. La gente que no. Los temas que no podamos poner, lo siento, intentaremos, si no, hacer otro especial otro día. Pero bueno, ya sabe, s 120 minutos, yo creo que nos entrarán bastantes temas en esta edición especial de Mar Spyro. Tampoco voy a dar mucho rollo con,、eh, contándote cosas de él. Hoy en día en internet es bastante fácil. Te daremos algunos apuntes. Por ejemplo, como que nació en Sittell, actualmente vive en Encinitas, en Estados Unidos. Y bueno, te iremos contando cosas de él. Algunas cosas, pero sobre todo lo que nos interesa es escuchar la buena música compuesto. Este personaje impresionante. Dentro de nuestra música, que es Mar Spyro, ¿cuánto le debemos? ¿Cuántos grandes álbumes ha sacado? Math Inglés g i a n Realmente composiciones increíbles, las de Mar Spyro. Y en esta tarde, con vuestra elección, vamos a diseccionar. Y sin más pérdida de tiempo, comenzamos. Hemos Comenzado con este Clue Tears, un tema que escribió y también hizo h a r d también la banda h a r d americana, la banda de las hermanas Wilson. Nosotros hemos escuchado a Ocean Edge, este alemán,、eh, con este tema que abría su disco del año 1992. Vamos a continuar, ya sabes, este especial de Mar Spyro con temas elegidos por todos vosotros. Muchas gracias a todos: Cira, Juan Antonio, Elena, Lourdes, Javi, Francisco, etcétera, etcétera, a toda la gente que ha elegido. Fernando también. Y bueno, si se me ha olvidado alguno, Monche, perdonadme. s o n temas elegidos por vosotros. Como por ejemplo este, un álbum que realmente marcó una época, el álbum de los hermanos Huff, aquel álbum llamado Last of the Runaways. Te estoy hablando de j a i a n Y otro tema, como no, prácticamente este álbum está íntegro, compuesto por Maris p i r o a l l b a d the Night. Impresionante, todos los temas que yo creo que hemos elegido en esta tarde te van a gustar en este especial de Mar Spyro que estamos haciendo en Vigilante en Onda Latina el 87.6 de la FM en Madrid y en www.ondalatina.com.es para escucharnos desde cualquier parte del mundo. Hoy mismo subido en iVos, como siempre decimos. Vamos a continuar,、eh, luego te contaremos algunas cosas de Mar Spyro, sobre todo para quien.、Uh... Estado, con quién ha estado, etcétera, etcétera, alguna, algunos detalles de él. Pero vamos con la música, vamos con otro álbum. Me ha llamado la atención, nadie me ha pedido este tema.、Eh, creo que es un tema súper conocido y, bueno, pues no sé, la gente se centró t a l vez en el primer álbum, no pensó en este Backlash de Bad English y este tema que está compuesto, por supuesto, por Maris Pyro también, este Straight es to Your Heart de Bad English. <música> Can't reach b e h i n d ありがとうございます、これはマック・スパイローです。ありがとうございます。お疲れさいでした。お疲れさルでした。ありがとうございます。 No creo que lo... lo haya ensayado mucho porque tardó cinco minutos en enviármelo. Bueno, te queríamos decir、eh, que el amigo Mar Spyro, productor, músico, compositor. Pues bueno, Tiene nada más y nada menos que 45 discos de oro y platino. Y según leemos por ahí, más de 100 millones de discos vendidos. Por supuesto, con todas sus composiciones. La verdad es que es una barbaridad, ¿eh? Increíble. Nacido en Seattle, ha trabajado para muchísima gente. Y bueno, sobre todo también en el mercado alemán, ya que conoció a Jack White, se marchó a Hollywood. Y con él, pues bueno, hicieron muchas cosas. O、muchos artistas, la verdad, es que de muchos estilos. Luego te contaremos para quién suele escribir. Muy versátil el amigo Mar Spyro. Pero bueno, nosotros lo que nos gusta más, ya sabes, es el ahorro y el Huesco, s todo lo que ha hecho él. Y de eso se trata en este programa llamado Vigilante. Y bueno, vamos a continuar con más música, que es lo que se trata, escuchar buena música. Ahora vamos con otro álbum que tampoco me habéis elegido, lo he elegido yo. Te、eh, estoy hablando de Margaret Baker,、eh, el álbum de The Recording, y escribía este tema, Mar Espárreo: Light on the Darkness. In the darkness. Once a La teta cristiana que hizo este tema de Mar Spyro, este Light in the Darkness, ella se llama Margaret Baker. Vamos a continuar con temas elegidos por vosotros. Vamos con House of Lords, el álbum d e m o s Down y otro tema, como no, ya sabes,、eh, bien compuesto, bien interpretado incluso por él. Es lo que estamos haciendo en estos 120 minutos en esta tarde en tu programa de a u r i r a West Coast, Vigilante. Vamos con House of Lords, Spirit of Love. ...pues también estuvo con House of Lords en este Demos Down. Bueno, luego, si nos da tiempo, nos pondremos el otro tema que también nos han elegido. Vamos a intentar poner los máximos temas posibles.、Eh, eso sí, os pido que si alguno no suena, por favor, pues bueno lo dejaremos para otra ocasión o bueno, ya lo pondremos más adelante. Vamos a continuar. Vamos a ir ya con algo de él en solitario. Vamos con aquel fantástico álbum que s a l i ó en 1996. Aquel Now It's d e n en i s Now. Increíble álbum de Mar s p i r o Y este tema, un tema también, por supuesto, elegido por vosotros: English Channel. ¿Cómo está pasando la tarde e s t e viernes,、eh, día 2 de marzo? Estamos emitiendo en directo. Ya sabes, si lo escuchas en otro momento, pues、eh, cualquier otro momento será. Vamos a continuar con más cosas de Mark Spyro. La verdad es que todos los temas que ponemos son impresionantes. La verdad es que uno tiene, cada uno tiene su, su historia y son realmente buenos casi todas las composiciones. Para mí, posiblemente dentro del mundo de la o r de los mejores compositores,、eh, unas canciones、eh, realmente buenas todas. Vamos a continuar con otra petición de más gente que nos、eh, pedía. Vamos a repetir、eh, la voz, no, que no el grupo, porque ahora es en solitario. Te estoy hablando de John Waite, que hizo este tema para, para una banda sonora.、Eh, te estoy hablando de Indreams, el tema. ヘムヘムヘムヘムヘムヘムヘムヘ d e ムヘムヘ l ヘムヘムヘムヘム e ムヘムヘムヘムヘムヘムヘムヘム I ムヘ But、through your eyes, I can let it go when you're lying here with me. s u n s h i n e knocking. I've got you, I'm free In your life, you believe in dreams. In dreams, de la p e l í c u l a t r u e romance de John w a de este tema, otro de los temas compuesto por m a r e s Pyro. Ya sabes, en esta tarde estamos dedicando a este gran compositor americano que, bueno, pues tiene la verdad que auténticas joyas dentro de su carrera. Bueno, ya sabes que incluso pasó un cáncer hace relativamente poco tiempo.、Y、ahí le tenemos con nuevo disco. Que alguien nos e l i g i ó un tema de ese nuevo disco, luego le pondremos. Y bueno, vamos a ir con otra cosa, otra sorpresa que tenemos para esta tarde. ¿eh? Como antes teníamos a Mar Spira, a Spyro s a l u d á n d o o s También se ha querido sumar, no sé si recuerdas, que hace tiempo te estábamos poniendo un tema llamado All About You. Un tema compuesto por Mar Spyro para la banda española Índico. Y bueno, pues amablemente hoy Índico Balboa nos ha pasado ese mismo tema. Ya sabes que el álbum va a salir grabado en español y en inglés. Y bueno, como lo habíamos puesto en inglés, pues nos ha pasado este Todo por ti. Es el nuevo álbum de Índico que próximamente tenemos noticias. Ya te iremos contando otro tema compuesto también por Mar Spyro. 私たちの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたの場合はあなたのあああああああああああああああ i d De、no、a う。 なっせ Este es el nuevo álbum de Índico de todo por ti. Bueno, ya has escuchado dos temas: dos temas en inglés y dos temas en castellano de lo que será el nuevo álbum. Que,、bueno. Pues、de momento sabemos que va a salir e s t e año, no te vamos a decir todavía cuándo porque no, no lo saben ellos. Pero bueno, pronto saldrá, ya sabes, esta banda formada por Indigo a l b o a y también con Paco Cerezo, la guitarra, ex 91 Suite, y que creo que va a ser un gran disco este de Indigo. Vamos a continuar haciendo este homenaje o este tributo, como l o quieras llamar, al e n e m i g o Mar Spyro. Vamos con un álbum salido en 1989, un álbum que también bueno, contavo,、eh, contó con la gente de Dracy s h a t e ayudando. Te estoy hablando de Benny Mardones y aparecía este tema en este álbum de 1989. はい。Este everybody. This is Mark Spiro, and thank you for listening to Vigilante. Hola, soy Mark Spiro. Un saludo para los oyentes de Vigilante. Thank you, and please forgive my Spanish. And thank you, Jose. This is so cool. Thank you. Bye. Bueno, pues ahí teníamos al amigo Mar s p i r o por supuesto, saludando a todos los oyentes del programa Vigilante. Un tío realmente increíble, la verdad es que se ha portado muy bien y bueno, pues ahí le tenemos. Y bueno, haciendo este especial, ese primer especial que será un primero de muchos, haremos de otros artistas, ya te iremos contando más adelante, bueno, como hacíamos en la anterior etapa.、Eh, nos recordó Francisco y encantado, vamos a hacer más, más especiales de este tipo、eh, con otros、eh, productores o guitarra. Bueno, ya decidiremos un poquito、eh, con quién. Lo hacemos. Vamos a seguir、eh, vamos a ir con, con ese álbum llamado Devotion. Ahí está, saco e h l a d o a n t e s de tiempo, pero bien. <ríe> Te decía, vamos a seguir con ese Devotion, el álbum de, de, Mar, de Mar Spyro, ese álbum salido en 1998, y otro tema elegido por vosotros, este Valdez. No sé si cantar o hablar, porque es impresionante. Qué temazo este Valdez、eh, salió en el Devotion,、eh, otro de sus álbumes imprescindibles de Mar Spyro. Vamos a continuar、eh, con otra composición de él.、Eh, hemos escuchado algunos temas ya de sus álbumes. Vamos ahora con Stephen b i s o f t Bowling in Paris, el álbum, y este tema también, un tema súper conocido compuesto por e l Kerry. ステキリ、ステフェン・ビショット。 Un álbum que s a l i ó en el año 1989.、Eh, bueno, vamos a seguir con este especial.、Eh, bueno, él ha contado al Estado con prácticamente todos los músicos del, del planeta: Michael Thompson, Tim Pearce, sobre todo. Tim Pearce es bastante amigo de él. Y bueno, pues es un personaje que ha colaborado pues bueno con mucha gente de ahor, evidentemente, y también con gente que no es de ahor, como Luis Miguel o Manuel. Ha estado con bastante gente, pero bueno, esto no v a a sonar. El especial de hoy es simplemente de ahor, como ya sabes,、eh, que es lo que más nos gusta en este programa que ya lleva 54. 55 ediciones con esta, aunque no la vamos a llamar 55, sino la vamos a llamar edición especial de Mar Spyro. Hoy, si nos da tiempo, estará subido el tracklist del programa. Y si no, pues bueno, en estos días estará por Facebook. Ya sabes, en el grupo ahí tiene siempre información de nuestro programa. Vamos a continuar con una banda sonora: Voyage of the Rock Alliance,、eh, un tema que canta junto a Piazzadora Mar Spyro, este Lille,、eh, Beat of Heaven. Le Tenemos junto a Piazza Dola en esta banda sonora. Y bueno, la verdad es que Bandas Sonoras también ha hecho, incluso serie de televisión, incluso en Fama tiene algún, algún tema.、Eh... Pero bueno, hoy vamos a poner prácticamente lo que habéis elegido y algún tema que hemos elegido nosotros en este especial que ya está llegando a la mitad, de, de pasar la primera hora. Y bueno, pues estaremos todavía 60 minutos más, que yo creo nos va a dar para mucho. Vamos a continuar con otra banda sonora. Vamos a ir con Chip Trick, la banda sonora de t o p g u n otro tema compuesto por el amigo Mar Esparo, este Mighty Wind. El ánimo e s t e temazo de Cheat t r a d para la banda zona de Tofgan, este m e e t h n c Wins, un tema, como te decía, también compuesto como no, por Mar Spyro. Vamos a seguir, ahora nos vamos de nuevo al Devotion, el álbum increíble de él, este Better Wit h a Broken Heart, otro tema increíble que también levanta muchísimo el ánimo, este tema de Mar Spyro. Que todos estos temas e s c u c h a d o s por separado, que muchas veces nos pasa, pues bueno, pues,、eh, son buenísimos, evidentemente, pero cuando los metes en la coctelera y los pones todos juntos, es impresionante, la verdad.、Eh, tema tras tema, ¿a ¿cuál mejor? Y bueno, vamos a continuar con vuestras peticiones. Ya sabéis que pusimos en el muro una fotografía con este especial, y bueno, pues vosotros i b a i s eligiendo vuestros temas, y bueno, ya han ido sonando bastantes, y bueno, todavía quedan, evidentemente, bastantes por sonar, pero vamos a ir con María Conchita Alonso, ganar o perder otro tema compuesto por el amigo Mar Spyro.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 Bueno, pues como le ha quedado también, ya va por tercera vez que lo ponemos. La verdad es que nos encanta el, el saludo que nos ha hecho el amigo Mar Spyro. Vamos a continuar、eh, con su último álbum. Otro, alguien nos elegía también este disco, este nuevo álbum llamado It Is a Beautiful Life. Y precisamente nos han elegido el tema que daba título a este disco. Es un disco que tal vez a la primera, pues bueno, cuesta un poquito más. Yo tal vez、eh, después de escucharlo, ahí lo venía escuchando en el coche. La verdad es que después de escucharlo dos o tres veces ha ganado bastante. Y es un disco que, bueno, tiene temas bastante, bastante salvables como este. It's ビデオフ I took a drive Out in the car And started crying I guess we're moving on. I guess we're moving on. As long as we're together, I'll keep trying. Always holding on. Always holding on. It's hard to take so many years and put it all in boxes on the porch. But I guess you gotta let go when it crumbles. Believe me, there's a better life here. Through the night, but I gotta do what's right. I never thought we'd ever leave this house, but we're giving up the keys and rolling up our sleeves. It's hard to take so many years and put it all in boxes on the porch a just hop into the truck and wave goodbye when this isn't what we've all. Siempre damos prioridad a la música, ya sabes. Tampoco te vamos a estar contando ahora la vida de, de Mar Spyro, porque bueno, ya la sabes y aparte es fácil de encontrar en internet. Te hemos dado algunas pinceladas, como que bueno、pues、tienes 45 discos de oro y platino y bueno, pues tiene, ha vendido más de 100 millones、eh, de, de discos、eh, dentro de sus composiciones, lo que es una cosa realmente increíble. Vamos a ir、eh, Vamos a continuar con Michael Thompson Band.、Eh, ya sabes este tema que bueno、pues、lo ha incluido incluso en el nuevo álbum, pero o b u e n la gente parece que quiere que escuchemos. La antigua, este Can't Miss en el álbum Howlon, g、eh, otra de las composiciones del amigo Mar Spyro. Bueno, pues escuchamos el fantástico Ken Mills、eh, de Michael Thompson b a n Otro candidato podría ser perfectamente Michael Thompson. Ya, yo creo que vamos a hacer un especial de él dentro de poco.、Eh, iremos haciendo especiales、eh, de músicos y bueno, pues Michael Thompson debe ser también,、eh, por supuesto, homogeneo.、Pues, tenemos que hacer un especial de, de él. Vamos a continuar con, de nuevo con ese Now is Then, Dennis Now. Muchísimos temas de este disco nos habéis elegido y por supuesto,、eh, otro de los temazos: In the Dark. Fantástico, St. e d u a r d The Mar Spyro. Now t i s Is Then, d e n i s Now. Ese disco de 1996, realmente imprescindible. Vamos a continuar con más peticiones de las que nos habéis hecho durante estos días en,、eh, en la página del programa de Facebook.、Eh, nos pedíamos, antes sonaba al principio d el programa de g i a n Vamos con otro tema más que nos h a b í a i s pedido: está el See You in Mad r e a m s temazo, como no, de a i a n Entra muy bajito, Bray está. La banda de los hermanos Half,、yeah, yeah. Giant. Queda ya de este especial de Mar Spyro en Vigilante en Onda Latina en el 87.6 de la FM y ya sabes、eh, por internet desde cualquier parte del mundo www.ondalatina.com.es. Vamos a continuar con Bath e n g l i s h、eh, también otro tema que nos h a b í a i s elegido este Heaven Isa for Leather World, otro temazo, como no, de, en esta tarde de viernes en Vigilante en Mar eh, Spyro. Eh, como sabes, es un especial el que estamos haciendo en esta tarde y vamos con Bath e n g l i s h Vamos a Bath Inglis, otro de los temas compuesto por Mar Spyro. Nos queda un ratito, todavía unas cuantas canciones. Vamos a ir rápido, que es lo que se trata de escuchar. Buena música ahora y West Coast aquí en Vigilante. Vamos a ir、eh, con David Cassidy, ese álbum que bueno,、pues、también contó con, cómo no, con composiciones de Mar Spyro, Stranger in y o u r h e a r t Él es David Cassidy. David Cassidy de este álbum, salía ya por los 90 también, y bueno, contó con la colaboración de Mark Spyro en este tema, en este Stranger In Your Heart. Vamos a continuar,、eh, volvemos a otro álbum de él, que bueno, pues han sonado el Devote y han sonado también el Noises, Den is Now, y vamos a ir ahora con el Inisterio, ese primer disco que sacó de Belly of Love, otro tema que nos habíais elegido vosotros、eh, vía Facebook. Without you, every night I see another memory of you and I. And Everything we used to do, I'm so thankful for the time we had to share with all the things we did. Did I tell you? You showed me how to Happy even after someone did you wrong, You were warm and helpful to the helpless. You gave yourself so selfless that even though you're gone. Inside my heart, I know you. v a l l e of Love, ese tema que apareció en el álbum i n e s t é r i o de m a l Spyro. Y bueno, esto está llegando a su fin, nos queda poquito, pero bueno, tienen que sonar todavía. No van a quedar temas sin, sin poder sonar en esta tarde viernes,、eh, lo siento. Nos gustaría que sueran todos, pero no, no va a poder ser.、Eh, se van a quedar algunos en el tintero, pero bueno, los iremos poniendo las semanas que, que continúan a, a este especial. Vamos a ir、eh, con alguien, nos pedía también este, esta gente llamada s u n n y m i n o r que bueno, pues es un, tiene un rollo un pelín más country, pero bueno, el tema está bastante bien. a g i r l Like That es el tema de s u n n y m i n o r que nos habían elegido, compuesto por, como no, Mar e s p a a Still on my mind. So wild and young, I could not keep her. But waiting here s just fine. Cause I know someday she'll come my way. And soon the sun will shine. And if I ever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 Bueno, pues ahí teníamos al amigo Mare Spyro como n o s a l u d á n d o o s Y bueno, pues esto está llegando a su fin. Ha llegado a su fin porque, bueno, pues、eh, ahora tenemos a nuestro compañero de, de flamenco, el palo de gallinero, que va a entrar ahora a las seis en punto de la tarde. Y vamos a despedirnos ya en este especial de Mare Spyro. Creo que has disfrutado. Hemos elegido un poquito de d e c a d a un poquito de temas de bandas sonoras.、E、incluso ahora p u e sonaba s este tema un poquito más country. Temas de él.、Eh, bueno, hemos de、eh, Bath English. Se nos han quedado cosas por poner. Ya, h a y a n otro tema de Bath English. Bueno, muchas cosas que lo siento a la gente que haya elegido. La verdad Que parece que 120 minutos dan para mucho, pero la verdad es que se han quedado un pelín cortos. Nos faltarían algunos temas por poner, pero bueno, los iremos poniendo en las próximas semanas. Y si no, pues bueno, pues hacemos otro especial de Mar s p i r o porque la verdad es que ha, yo creo que ha quedado increíble. Nos vamos a despedir con esto. Gracias por haber estado ahí. Ha sido un placer, desde luego, estar estos 120 minutos junto a ti. Y te esperamos ya la semana que viene, la 55 edición, la edición、eh, 55 de Vigilante,、eh, de nuevo aquí en Onda Latina. Nos vamos a despedir con el álbum Noise and e s n c i n g Now, de nuevo, y este Songwit. The、Walking Sox es el tema con el que cerramos hoy vigilantes. Gracias, chao. You're young and able, yes, sir. I say yes, sir. His nose in the paper h e s hiding behind it. I better tip a toe, cause he likes it quiet. You talk like he knows. y e a h